Vamos a hablar de estas cosas con Marcelo Rodríguez, que es parte de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, AEFIP, así se llama el gremio. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bueno. Eh, Tírame un panorama de cómo le están pasando los trabajadores y trabajadoras del sector. Sabemos que les quieren directamente recortar sus ingresos, pero describilo vos. Bueno, nosotros estamos igual que, que casi todos los empleados en este momento... En esta situación de lo que va en el año, eh, también nosotros estamos siendo afectados por, por los ajustes. Eh, si bien nosotros no tenemos actualización de sueldo desde febrero, eh, no se actualizó nunca, eh, hoy en día eh, nos bajaron el, el sueldo en parte, en un porcentaje, y bueno la idea es eh, que en el año, por supuesto, no va a haber ajuste y eh, con posibilidad posibilidades que, que reduzcan más el sueldo. ¿Qué? ¿Cómo? Esa es la situación nuestra hoy en día. La, la reducción salarial a la que aludís, ¿cómo es eh, concretamente? ¿Les retiraron adicionales o qué? ¿Cómo, ¿Cómo la hicieron? No, nosotros tenemos eh, en, el, en parte del sueldo, en el fondo, que cobramos los 15, tenemos eh, unos porcentajes que la patronal puede reducir o aumentar, eh, tiene su derecho. Y de ahí eh, nos redujeron un porcentaje. O sea, o sea, sí. el asunto además de que nos recordar que nunca nos no, no dio ni aumento nada es decir nosotros mes a meses nos va reduciendo el sueldo por la inflación uh -huh. y eh, a su vez eh, tenemos esta situación uh -huh. eh, Marcelo buen día Juan de pie te saluda cómo estás Buen día cómo andas bien eh, y, y ustedes por estatuto no, no tienen eh, eh, no tiene llamado a paritaria no tienen ningún llamado este por lo menos Sí, do... nosotros estamos en paritaria eh, estuvieron pero bueno eh, la situación es esta Ya se habló y se dijo que no no va a haber ajuste. Uh -huh. eh, eh, o sea, está, eso Es una decisión de la patronal. ¿Y ese recorte, eh, de cuánto fue? ¿En qué porcentaje? En en porcentaje debe haber sido un 6% más o menos, aproximado. Uh -huh. no, no lo tengo bien claro porque todavía no lo cobramos. ¿Y cuál crees... Eh, ¿Hay un objetivo de que haya además despidos, que se achique la planta? ¿Cómo lo perciben? No, despidos eh, yo pienso que no, porque nosotros tenemos una edad promedio de, de los compañeros alta, eh, y nosotros el gran, mayor ingreso que tuvimos fue en el 90, 91, y hoy en día, en cuatro o cinco años más, se jubila mucha gente, y ya solo se va depurando eso, es decir, tenemos muchas jubilaciones y nos faltaría más, en distintos lugares hay, nos faltaría gente para trabajar. Eh, pero ya con las jubilaciones se va absorbiendo eso, uh -huh. eso. Y, y marcelo cuando se juntan en paritaria y le dicen que, que bueno que no va a haber ningún tipo de aumento eh, los paritarios eh, qué dicen los paritarios lo de un subremio? No, sí, lo que pasa es que no, no nos queda otra porque eh, primero que nosotros también aceptamos eh, que hay una eh, que hay que ajustarse y no no Eh, vemos la realidad todo lo que pasa alrededor eh, podemos eh, ir aceptando algunas cosas lo que pasa que bueno siempre lo mismo viste cuando hay que ajustar es con el, el, el, el sueldo de los empleados los jubilados eh, en vez de buscar otra cosa eh, que se pueda ajustar eh, sin, sin tocar el, el bolsillo de los empleados uh -huh. eh, se acepta por ella eh, eh, pienso que en eh, Eh, se puede se ve la realidad y uno dice bueno si hay que ajustar y se Claro eh, por ahí a, hace falta aclarar eh, los Tené sueldos paciencia. del sector de ustedes de, eh, son relativamente de los más altos de la administración pública si no tengo mal entendido Quizá digo eso es lo que por eso estás diciendo que hay como una conciencia en el sentido de que bueno quizá no no pueden aspirar sí, a un son, incremento son lo... alto, pero no son no, no es tan Ajá. alto como se dice en el como se sale Está bien pero Son buenos sueldos no, no voy a decir Lo que pasa que lo que está mal son los suelos bajos, los de abajo. No, claro. No, no, no yo trataba de entender porque eh, te escuchaba como muy comprensivo respecto del, de la postura patronal, que en este caso, como vos decís, claro, en la paritaria el Estado es el patrón, además. Eh, sí. eh, pero te escucho comprensivo de, de su intención es de no aumentar tanto en algún punto, ¿no? O, o por ahí estoy percibiendo mal. No, no, eh, yo pienso que nosotros... Eh, vos, siempre vos te ponés una posición que mirás alrededor y vos decís, bueno, eh, hay que... No es que estemos de acuerdo totalmente. No, no estamos de acuerdo. La verdad es esa. Y no queremos perder los derechos que habíamos logrado porque eh, nosotros a veces eh, te ajusta y vos ves cómo aumenta todo y a todos nos afecta. Lo que pasa es que hay gente que está mucho peor y bueno nos gustaría que, que esa gente eh, que se fije en esa gente bien eso es y ¿hay, hay alguna un poquito lo debeles hay alguna asamblea medida de protesta vos, sí, o estamos en este momento estamos en una asamblea permanente eh, pero nosotros lemos eh, medidas que se pueden llegar a hacer y en el, en el transcurso de no sé de, de este mes Eso se eleva a la Mesa Directiva Nacional y la Mesa Directiva Nacional eh, decidirá qué hacer. Seguro que algo alguna medida de fuerza tenemos Muy bien. Marcelo Rodríguez, te agradecemos el contacto. Si querés este, agregar algo más, por supuesto, que te escuchamos. No, no. Eh, nosotros estamos igual que todo el mundo, lamentablemente. Me gustaría que esté todo mejor, pero bueno, es la situación que estamos viviendo hoy, que ya la hemos vivido en otro momento. Eh, y bueno, qué va a ser. Así estamos. Gracias, de vuelta. No, a vos. Marcelo Rodríguez es parte del gremio que agrupa a trabajadores de AFIP, trabajadores y trabajadoras, se llama AFIP y están en reclamo de mejoras salariales, por lo menos como decía el propio Marcelo Rodríguez, para los sectores que dentro de AFIP están menos considerados.